Eh, estamos este de acuerdo a los datos estamos viendo bueno este a ver qué es lo que está pasando si seguimos como el año como el año pasado un poco bueno este hay hay disyuntivas y si tendremos este más casos estaremos igual yo pienso que un poco es si nosotros nos preparamos con las vacunas y con las medidas ya nos ya estamos predispuestos de otra manera el año pasado. Y por lo menos tenemos la experiencia de algo anterior, ¿eh? uh -huh. de las medidas que tenemos que empezar y de las cosas que tenemos que hacer. Así que este, pienso que por ahí este, nos va a encontrar de otra manera que el año pasado que no, había cosas que no las habíamos este, conocido y no sabíamos cómo manejarlo o este, nos encontró en otro nivel.